Municipales de Berizo cobrarán un bono de fin de año. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Berizo confirmó que los empleados públicos de la ciudad cobrarán un bono de fin de año de 50.000 pesos. Las autoridades gremiales del sector indicaron que en las últimas horas el beneficio se percibirá en tres cuotas, que serán efectivas en noviembre, diciembre y enero del año que viene. Las autoridades sindicales adelantaron además que con los saberes de noviembre todos los trabajos públicos de la ciudad cobrarán un nuevo aumento salarial acordado en paritarios. No habrá clases en algunos colegios de La Plata por una medida gremial. El subtema multicolor, agrupación interna dentro de ese gremio docente, lanzó un paro provincial que afectará a algunos colegios de La Plata, La Matanza, Bahía Blanca, Tigre, Ensenada y Marcos Paz. Junto con la medida de fuerza, los docentes se movilizan a las 10 de la mañana a Plaza Congreso de la Ciudad de Buenos Aires en compañía de los trabajadores de salud. Según la lista opositora, el paro es por un salario igual a la canasta familiar, un cargo con actualización mensual por inflación y un bono de 70.000 pesos para el cargo testigo. Un servicio que informa más cerca. APSA anunció que realizará obras en Ensenada. Los trabajos se iniciarán a las 9 de la mañana y se prevé un empalpe de la nueva cañería sumando un mayor caudal de transporte. Esta acción, que se extenderá hasta la tarde, obliga a disminuir la presión en la zona céntrica, comprendiendo las calles Liniers a Horacio Sestino y desde Bocinia a Irigoyen. Se recomienda realizar las reservas de agua necesarias para cuando se produzca la disminución y se advierte que la posterior normalización puede causar turbiedad. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 18 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.